¿De dónde que vienen esa gente? No son de por aquí ninguno. Ponen una música ahí que no dejan dormir a nadie. Esa persona no está así. í d i a h o no son de por aquí ninguno. Ponen una música ahí que no d e han tocado a nadie. Esa pesta no está así. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tum!